Dio una muy buena victoria rápida, por cierto. ¿Agridulce el, el gusto de la pelea? No, no, fue algo que, que no esperábamos, ¿no? Sabíamos que, que iba a ser una pelea complicada, pero bueno, se dio la suerte de poder ganar por nocavo. Y un sabor muy dulce, porque ganar de esta forma en mi casa, con toda mi gente, creo que fue algo muy especial. ¿Lo sentiste ya con la primera mano? Sí, lo conmoví con mi primera mano y creo que, que ya después tomamos un poquito más de precauciones ¿no? para, para definir Está sexto en el ranking mundial de la OMB, una categoría sumamente complicada, liderada, nada menos que por Manny Pacquiao. ¿Qué viene en el futuro de Diego Chávez? No, eso ya lo maneja mi manager Mario Margossian, así que ahora hablaremos con él a ver qué pasa y bueno, el año que viene se hicieron muchas cosas. ¿no? ¿Existe la posibilidad de que cambie de, de asociación? No no, no, no, por el consejo, la de no eso ya lo maneja mi representante, la gente que está al lado mío, ¿no? así que esperemos a ella lo manejan todos. Hablando del ámbito local, tenemos a Luis Carlos Abregú en tu categoría, tenemos a Sebastián Andrés Luján, ¿existe la chance de que puedas enfrentar a alguno de ellos? Sí, ojalá, la oferta o no? Se dieron varias ofertas, pero creo que con un par de peleitas más ya estoy para pelear con cualquiera. ¿El ofrecimiento estuvo? Sí, sí, estuvo varias veces para, para enfrentar a Bregú, a Luján, a Saldivia, pero creo que todavía me falta un poquito de, de camino por recorrer para poder enfrentar a ellos. Perfecto, la autocrítica está. Pero ahora el tema es, ¿ellos te quieren enfrentar? No sé, habría que preguntárselo a ellos. Perfecto. Diego, felicitaciones. Muchísimas gracias y bueno, agradecer todo el apoyo de, de acá de Vélez Sarfield, el Bingo Moreno y bueno, se lo digo a toda la gente de Vélez que me vino a visitar y toda la gente del barrio que vino a ver.